Te hacen una foto de la cara y te fichan. Y gracias a ellos se puede saber todo sobre una persona. Merced a este sistema se sabrán cosas de nosotros mismos que ni siquiera nosotros conocíamos las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo Estos mecanismos de control sus se serán también en los llamados pasaportes en biológicos. Es una de las cosas que Servidor cuenta en el libro La cara cadave de la pandemia que acaba de salir esta semana en diversas plataformas. Ahora las bombas ya no serán de dinamita, serán de carne y hueso se acaban de abrir las puertas para que el de sea un peligro se acabó el pasado, ha empezado el futuro el miedo al virus y la pandemia se han convertido en el tobogán de este tipo de tecnologías de control Marta Peirano, periodista y experta en nuevas tecnologías. Se han quedado con nuestra cara literalmente, además eh, el reconocimiento facial a diferencia de los otros datos biométricos que son pues como nuestras huellas digitales o el o el iris, son son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 Y atención a un texto que os leemos, es un texto que tiene más de un siglo de antigüedad y decía esto. <risa> En ese mundo la gente no se toca Tocar a alguien es envenenarse Está mal visto tocarse Porque puede ser mortal Cada uno vive en una casa que todos Utilizaron para confinarse Tras una orden del poder Ocurrió de un momento a otro En el cual los humanos tuvieron que enfrentarse repentinamente al nuevo enemigo Un virus que se encontraba En el aire y que se podía Contagiar a toda la población ¿No te suena eso a lo que estamos viendo? ¿No? Lo dice una novela de más de un siglo de antigüedad. Estamos en el tiempo de las distopías y de las eh, profecías eh, cumplidas. Francisco Martorell es eh, filósofo y experto en este tipo de textos. Una obra absolutamente profética y pionera. Quizás la primera obra, la primera novela, ya no de ciencia ficción, sino en general, en entrever un sistema tecnológico de comunicación parecido a Internet. Y hoy hoy día eh, se vuelve de actualidad Porque el tema central de, de la novela, bueno, un relato largo más bien, es el confinamiento, la descripción de una civilización del futuro subterránea en la que, como contabas tú, cada individuo habita durante toda su vida en un, en un cubículo automatizado. Eh, donde eh, está rodeado de todo aquello que necesita eh, la comunicación con nosotros se realiza a través de telepantallas... de ese sistema eh, proto informático que comentaba y aunque no está prohibido salir de los cubículos eh, en realidad eh, prácticamente ningún individuo lo hace porque el adoctrinamiento desde hace siglos en favor de la sociofobia y del aislamiento ha sido tan ha, ha sido tan insistente Que, que, que ha sido interiorizado por los sujetos, por los súbditos. Nadie quiere salir al exterior y nadie quiere verse cara a cara con nadie. De hecho, la simple idea de contactar con otro semejante físicamente provoca en los ciudadanos de, de este futuro que describe Edward Forster de La máquina Separa, provoca una, una angustia absolutamente insoportable. Y no es el único libro en este sentido Hay un tipo de futuro distópico Que ya está presente en obras Incluso anteriores Siglo XIX, más en concreto 1844 Nos lo contaba así Martorell Las autoridades del lugar Que son ultracapitalistas eh, En ese futuro todo se compra y se vende Los saludos, el aire eh, Todo eh, está mercantilizado Pues uno de los popes De, de ese capitalismo salvaje del futuro Que relata la novela Eh, le comenta al protagonista, que el, el protagonista digamos que es el presente, le comenta, ya ve usted, eso es un fragmento de la novela, ya ve usted, en una casa bien montada como esta, nadie necesita del otro, lo cual añade encanto a la intimidad, algunos esfuerzos tecnológicos más y la civilización conquistada para el hombre el aislamiento, es decir, la libertad. Porque cada cual podrá prescindir completamente de los servicios y del contacto de sus semejantes. Cada uno en su casa es el derecho, cada uno para sí es el deber. Bueno, eso es de 1844. Este tipo de relatos y su estudio nos hace pensar que estamos ante un verano que se antoja distinto. Yo creo que... Eh, eh, este mismo verano lo vamos a poder comprobar yo no sé en años sucesivos y quizás cuando aparezca una vacuna si aparece eh, el escenario cambie pero a corto plazo la gente va a tener miedo de, claro. de salir a la calle de ir a la playa de acudir a las piscinas en verano yo creo que que el verano eh, va a ser eh, un punto un de inflexión marco, ¿no? sí absolutamente va a ser un marco en el que se va a poder contemplar directamente ese miedo es normal en cualquier caso eh Pero quizás, como decía, con el descubrimiento de la vacuna, eh, cuando aparezca y si tenemos suerte y las mutaciones próximas del virus eh, provocan que la, que la enfermedad sea más leve, eh, poco a poco la gente se irá relajando. Pero es verdad que aunque el confinamiento sea provisional puede alargarse, pero no es un confinamiento permanente como el de estas novelas. La nueva normalidad es eso, no ver, no sentir, no querer, no dar un beso a quien queremos, dar abrazos en virtuales, eh, porque los reales eh, pueden ser una forma de contagio, no ver a los nuestros, salvo que entre nosotros haya distancia física, saludar a los amigos con un golpe en el codo. Esto es la nueva normalidad, nos preguntamos. ¿Normalidad? Y para conseguir que los humanos perdamos libertad y derechos, hace falta momentos que sean duros y catastróficos. La pandemia lo es. Desean que los seres humanos nos apretemos más la cuerda que nos estrangulan, ya que su crisis puede llevar a cabo sus planes. A esto le llaman doctrina del shock. Se está poniendo también en marcha. Además, mientras estábamos encerrados en nuestra debilidad ha hecho que se hagan fuertes algunas palabras cuyo significado se ha cambiado. Si leemos un titular en donde se nos dice que el virus ha mutado, creemos en de inmediato que el virus se ha hecho mucho peor. Es un pensamiento instantáneo, pero es un pensamiento real. Todo ha sido tan duro que hemos abierto paso al neolenguaje sin darnos cuenta de que se estaban abriendo paso por las puertas del infierno. Y es que el virus le interesa mutar para sobrevivir y las mutaciones no tienen por qué ser necesariamente a peor. Nos lo decía el evolucionista Mario Fernández. Hoy en día se, ya se ha doblado ese tiempo. El virus tarda seis días...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 Hay cosas malas, muy malas, pero no ha sido afortunadamente el fin del mundo. Nos hemos acercado más que nunca a la ciencia, pero también nos hemos acercado más que nunca a teorías extrañas, bárbaras, conspirativas. No hemos buscado más allá de lo alternativo. Ha triunfado lo irracional cuando lo que teníamos que hacer es escuchar a científicos como el español Salvador Maseb. ...que estuvo 10 años en el Hospital monte sinaí y que ahora mismo está al frente de un importantísimo laboratorio en la Universidad Británica de Leicester. Es uno de los científicos españoles más importantes. Participó en el descubrimiento del genoma de la gripe española, protagonista de la mayor pandemia del siglo 20 Le preguntaba por los parecidos y diferencias entre ambas pandemias y sobre qué puede pasar en el futuro que ha comenzado hoy mismo. El virus seguirá por aquí, uh, pero si todo va bien, tendremos maneras de evitar que genere pandemias como esta otra vez. Que generará, supongo, posiblemente brotes. Uh, seguramente seguirá causando muertes como, como las causas del virus de la, de la gripe. Pensemos que la gripe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 ya no tener que, que sufrir y tener que estar todo el día perjiente de si el virus está por aquí o no ay, ay, ay. Ahí insistimos hay cosas también terribles La pandemia ha servido para que se dejen de considerar un atentado contra libertad, algunos mecanismos de vigilancia y control. Gracias a estos mecanismos se puede saber dónde hemos estado, con quién, cuáles han sido nuestros pasos, a qué tiendas hemos ido, qué calles hemos pisado, lo saben todo de nosotros. Antes en de la pandemia, ese control y vigilancia era un atentado contra las personas. Hoy nos hemos creído que es nuestra tabla de salvación. confinamiento también ha servido para que el mundo se vuelva virtual. Ya no existen los abrazos y los besos. Ahora todo se hace a través de una pantalla de plasma. Ese camino hacia lo virtual se recorre usando una tecnología que requerirá en el futuro de determinados minerales. ¿Dónde se encuentran? Curiosamente esos minerales son el coltán, el cobalto y el litio. Se va a ...a intentar derrocar a los gobiernos... ...de los países en donde se encuentran... ...se darán golpes en el Estado... ...para dominar esos países... ...se mentirá la población... ...se usarán las elecciones para gobernarlos... ...ese camino hacia el nuevo orden mundial... ...ha comenzado a recorrerse ya... ...más de 3.000 millones de personas... ...han estado confinadas... ...nunca antes en la historia de la humanidad... La mitad de los habitantes de la tierra estuvieron encerrados, solo podíamos salir a comprar el súper. Cuento en mi libro, la cara B de la pandemia, casi nos hemos creído que era un peligro hacerlo. Gracias a eso han pasado cosas. El precio de los productos en de los supers ha subido un 20%. No mirábamos en las etiquetas mientras teníamos el terror y ganas de salir de allí, pero subían al mismo tiempo un 20% los productos. y la pandemia también ha generado una serie de odios y prejuicios en nunca antes he vistos. Desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial no se vivía una situación así. El mundo puede estallar, nos lo decía José Manuel Sabucedo. Pero hay hay pasos, hay líneas, hay líneas que nunca se deben superar y esas líneas es la del concebir al adversario como un enemigo y sobre todo empezar a utilizar respecto a él términos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 No tenemos que negar la realidad, el coronavirus, según nos decía el especialista, sitúa nuestro país y al mundo entero cerca de un conflicto y de una guerra lado se criminaliza, se justifica noticia, No tenemos eh, que ser alarmistas, eh, pero tampoco tenemos que mirar a otro lado. Y es que lo decía Shakespeare, William Shakespeare que decía, en tiempos de peste los hombres de mentes guían a los sordos. Cuando fueron los que cerraron varones. Son estos monólogos, tus discursos sin colores, no es que no estamos solos millones de folla